Agora Sol Escúchanos en ¿eh? www.madrid.tomalaplaza.net Pool Revolución Cultural Hay quien dice que, por ser un movimiento reciente y que aún está en curso, desarrollándose, el 15M es difícil de documentar. Es difícil crear obras literarias, cinematográficas, historiográficas en torno a él. Sin embargo, no son pocos los ejemplos que tenemos de piezas de arte que ya se han creado partiendo de la base de este movimiento. Quizás sea un intento de conseguir que la obra y el movimiento se muevan de la mano, retroalimentándose, desarrollándose uno a medida que lo hace el otro. En nuestro Agora Pulp de hoy... veremos dos ejemplos de obras artísticas que se han arriesgado a registrar este movimiento ya sentado, pero aún sin concluir se trata de una obra de teatro dirigida por la dramaturga Paloma Montoro y del documental Indignados del director de Cine Catalán Antoni Verdaguer con el que intentaremos conectar en nuestra primera hora pero... eh, ellos serán dos de nuestros entrevistados en la tarde de María Sí, pero no será lo único. También tendremos tiempo para la música con la presencia de Carlos Chauhen eh, y para también tenemos tiempo para nuestra habitual tertulia y las recomendaciones culturales para este fin de semana. Os habla María Taosa y conmigo a los micrófonos está Fran Arche. Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo María. No nos olvidamos de Ricardo que está en la técnica. Nos queda una hora y 55 minutos por delante. Comenzamos Agorapulpa. children are uh... Las asambleas de barrio han nacido algunas de las propuestas más interesantes de cuantas se discuten y plantean actualmente en todas las comisiones y grupos de trabajo del 15M en Madrid. Económicas, sociales, políticas, pero también de carácter artístico, estas iniciativas dotan de contenido, términos abstractos como democracia participativa y dan sentido a este sistema horizontal y asambleario. Dentro precisamente del ámbito de las propuestas de carácter cultural nos encontramos con una especialmente llamativa. Se trata nada más y nada menos que de una dramatización cronológica y reivindicativa desde aquellos días de mayo en la Puerta del Sol hasta previsiblemente el próximo 20 de noviembre cuando tendrán lugar las elecciones generales. Y viviendo en primera persona, el que posiblemente vaya a ser uno de los actos más emocionantes de esta obra de teatro, se encuentra uno de sus autores, Coque, desde Bruselas. Coque, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Lo primero de todo, Bien. acabas de llegar a Bruselas. ¿Qué te has encontrado allí? ¿Cómo sí. está el ambiente? Pues bien, llegué eh, llegué ayer por la noche desde París eh, y bueno, y ahora mismo, eh, a ver cómo os cuento, es todo un poco caótico porque estamos ahora mismo en eh, cerca del, del Parque Alberto, Albert Park, y nos dirigimos a Elizabeth Park, que es el, el parque que en un principio nos habían ofrecido para poder acampar y estar toda la semana de la hora Bruselas y en el último momento el burgomaestre de, de esta zona de la ciudad nos ha dicho que no nos permitía estar ahí. ...y que la rueda de prensa eh, solo podría ser de siete a siete y cinco, cinco minutos de rueda de prensa... ...entonces en principio ahora mismo eh, acabamos de recibir a toda la, a toda la marcha, o, eh, la ruta uno creo, la meseta... ...estamos aquí cerca del Albert Park y vamos a Elizabeth Park para intentar hacer la, la rueda de prensa de las siete... ...sabemos que en la ciudad eh, nos han contado que, bueno, que han desplegado ya todo el dispositivo policial... Hemos estado todo el día siendo fotografiados por policía secreta, eh, a, hay distintos puntos de la ciudad con caballos preparados y con cañones de agua para recibirlos, como no nos merecemos, pero vamos a ir igualmente a Elizabeth Parca a intentar hacer allí el, el foro internacional. Mm. Mm. Decíamos al principio, en la introducción, que este encuentro internacional en Bruselas eh, será una de las partes fundamentales de la obra de teatro que estáis preparando. ¿Qué nos puedes contar de la obra? Eh, ¿Cuándo surge? Y sobre todo, ¿cómo sí. se llama? Sí. La obra, bueno, en principio la llamamos eh, Videoteatro 15M Wiki, ¿no?, o algo así, o como Historia 15M, y, eh, y surgió a raíz de, bueno, con, eh, con Paloma Montoro, que es eh, profesora de teatro, y con eh, mi compañera Paola eh, se nos ocurrió eh, entre unos cuantos eh, crear un, eh, una obra de teatro en la que pudiéramos explicar a la gente que consideramos que sigue dormida que nosotros estamos despiertos y que queremos que se unan a nosotros. Y entonces, pues bueno en unos cuantos en unos cuantos días estuvimos escribiendo el guión, haciendo unas cuantas escenas, y como bien habéis dicho, pues era una historia cronológica desde el 15 de mayo hasta el, el 20 de noviembre. Y bueno, la hemos representado en Móstoles, en, en, en el Toma a las Fiestas, que fue del 9 al 11 de septiembre, lo representamos allí en el Parque Walter Huertas, donde solemos reunir las comisiones, tuvo buena acogida y vamos a hacer ahora otro pase en la en la en el centro social de la casica de Móstoles, otro en Puerta del Hierro, que recuerdo que hace falta mucho apoyo para la Puerta del Hierro, y bueno en cualquier otra asamblea o cualquier otro lugar que la, que la gente quiera que hagamos un pase de una historia que trata de una, una hermana que está dormida y un hermano que está despierto y bueno durante cuatro o cinco meses eh, pues eh, van tomando escenas de de lugares o sea de fechas importantes de ...de esta revolución... Eh, y, la, ...y bueno pues ella va despertando poco a poco... ...hasta que al final se, se una a su hermano... ...le comprende, etcétera... ...y creemos que era una manera de, de acercarnos a, a la gente... ...que aún no entiende este movimiento... ...para que nos apoye. Y si no me equivoco, Coque, habéis elegido el sketch... ...como hilo narrativo de la, de la obra... ...¿verdad?... Pequeñas, eh, ...pequeños actos... Eh, ...estructurando así la obra de una manera bastante... ...quiero yo, en, entendible para, para el público... ¿no? ...porque son muchos días... ...muchos acontecimientos... Sí, sí, eh, se explica de, se explica bastante bien. Pues, como el, el personaje de Paola es, pues eso, es una chica que no no está nada nada metida en el en el tema. Eh, pues claro, eh, cada vez que llega a mi personaje, pues le comenta lo que ha pasado fuera, lo que va a pasar lo siguiente. La intenta introducir un poco en el tema, sale de casa, vuelve, le vuelve a contar y ella poco a poco se va se va metiendo en, en se va metiendo en la revolución y, y al final pues sí se convierte en una indígena más. ¿Y cómo habéis hecho...? Eh, la obra empieza desde el 15 de mayo y termina en, en el 20 de noviembre, ¿verdad? ¿Y cómo habéis hecho para vaticinar, eh, representar ese 20 de noviembre? Pues en realidad empezó el 15M y acababa el, el, día, el día 9, el, bueno, el día 11 de septiembre, que es cuando acababan las fiestas de Móstoles, el toma las fiestas, y... y... Y bueno y entonces eh, en ese momento pues hablábamos de que las fechas 15 eh, fechas importantes era el 17 de septiembre en París la semana del 8 al 14 de ahora Bruselas en Bruselas y el 15 de octubre a nivel mundial y, y bueno y adelantábamos que el 20 de noviembre venían las elecciones y que teníamos que estar más, más más juntos que nunca para bueno para lo que sea para lo que venga y qué esperáis de ese evento en a nivel personal? ¿Qué pedís a la gente para esa cita tan tan señalada pues en realidad eh, para nosotros la fecha yo creo que es el, es el 15 de octubre ahora mismo pues bueno estamos movilizando todo eh, contactando a nivel a nivel internacional a nivel mundial para que el 15 de octubre sea una gran fecha y esperamos que que bueno que sea una, una manera de, de conseguir el apoyo para el 20 de noviembre ya no en cara a las elecciones que creemos que bueno que se puede aficionar no quién va a ganar sino en eh, por lo menos para que para que la gente que aún no está en el movimiento se dé cuenta de que llevamos cinco meses luchando por algo que, bueno, que creo que intentarán coaccionar lo más si cabe a partir del 20 de noviembre cuando salgan los que salgan. Entonces, esa parte sí que no la, no, como no había llegado no la podíamos no prevenir y tampoco la hemos, la hemos tomado mucho en cuenta. Es la para, para la obra. Uh -huh. eh, y bueno, si tuvieseis que representar ahora la parte de Bruselas, ¿cómo la haríais? supongo que llegando a la ciudad y llenando la ciudad de, de caballos y cañones de agua y de secretas haciendo fotos que es lo que está ocurriendo ahora mismo y no lo sabemos en una en París la verdad que fue bastante caótico no, no nos esperábamos el no nos esperamos que la policía la policía fue más pacífica que en que en España pero fue muchísimo más estratégica entonces eh, Nos movíamos por donde nos moviéramos, nos seguían por detrás, hacían un círculo, nos cerraban el círculo para que la gente empezara a salir y si la gente se sentaba les levantaban y bueno, lo, lo tenían mejor preparado y por lo que tengo entendido en Bruselas el, está bastante más controlado y, y va a ser más complicado si no nos han dejado estar en, en el Elizabeth Park eh, toda esta semana. Eh, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo que sí que tenemos claro es que las marchas han llegado hasta aquí después de 75 días para, para hacer un foro internacional o un foro europeo en el que pueda participar todo el mundo uh -huh. y vamos a intentar eh, lo mejor que podamos llegar ahora al parque y si no nos dejan el parque donde sea, pero está claro que más de 200 personas tienen que quedarse en algún sitio durante uh -huh. una semana, así que seguiremos en seguiremos en contacto con, con bueno con la gente de Bruselas que nos... que nos, entre comillas, nos guía para ver lo que podemos hacer o no, que en este caso es la, la policía y el, el burgo maestre, supongo. Volviendo un poco a, a la obra e intentando ya contestar sí. brevemente porque se nos está acabando el tiempo para esta entrevista, sí. eh, ¿cómo ha sido la organización del contenido, la creación de todas esas ideas y la estructuración de todo en torno a, esos, a estos sketches? ¿Cómo, hay, ¿Cómo ha sido el proceso pues, creativo, en sí. fin? Pues en principio lo que iba lo que iba a hacer un monólogo acabó en un diálogo, eh, hablando con varios compañeros, porque en Móstoles nos reunimos siempre varios compañeros diariamente, estamos 24 o 7 juntos, y alguien propuso, en vez de un monólogo podría ser un diálogo, y alguien propuso, en vez de hacer un diálogo podría ser un diálogo con eh, figuración que vaya representando eh, las fechas importantes del 15 de mayo. Y al final quedó en que como no había tiempo y creíamos que era quizá más visible o... Eh, ...más explicativo, decidimos hacer pues eh, una representación... ...en la que el personaje de la dormida y el personaje del despierto... ...son hermanos, se cruzan en su casa y tienen unas doce escenas... ...que representan las fechas más importantes desde el quince de mayo... Y, ...y van narrando la historia de, de lo que están pasando estos cuatro o cinco meses... ...surgió pues eso, los tres, eh, la, la directora, eh, la otra actriz y, y yo... ...pues eh, hablando de lo, de lo que sería el guión y improvisando mucho... ...que, que funciona bastante bien... improvisando para, para poder crear 10, 12 escenas que, que pudieran eh, representar lo que ha pasado estos 5 que la gente que no está dentro del movimiento pudiera entenderlo y sobre todo unirse a él. Uh -huh. Pues eh, Coque, te agradecemos mucho que hayas contestado esta llamada desde Bruselas. Eh, sí. Esperemos que pues dejen de, de surtiros con esos tanques de agua, que dejen de haceros pues fotos la policía secreta. Y que podáis reuniros finalmente en ese Elizabeth Park para hacer ese foro internacional. Os deseamos muchísima suerte desde aquí, desde Agora Sol Muchísimas gracias a vosotros. Sí, sí, lo intentaremos. Paso muy venido. <risa> un saludo, Coque. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta, hasta luego. Hace unos minutos hablábamos con, con Coque directamente desde Bruselas. Ahora lo hacemos con una de las personas que están trabajando en la coordinación y redacción de contenidos de cara al próximo 15 de octubre, para el que recordamos faltan uh, siete días exactamente hoy. Se encuentra ya en nuestro estudio Cintia, miembro del grupo de trabajo de Economía de Sol. Cintia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos qué se siente al formar parte de la construcción de un proyecto tan ilusionante como es este 15 de octubre. Pues la verdad que bastante responsabilidad porque sabemos que, bueno, por ahora los últimos datos que tengo, aunque se están sumando más ciudades, es que hay 350 ciudades que ya han confirmado esta movilización a nivel internacional de 45 países y... Bueno, no me he leído lo de cada país, pero sí que hay muchos, como por ejemplo en Estados Unidos, que citan el movimiento 15M en Madrid. O sea que nos están están poniendo la, la mirada en nosotros y bueno, pues es una gran responsabilidad y que todo esto pues tenga éxito y salga adelante. Nos contaba en este momento Coque, que ya está en Bruselas, que allí los han acogido con eh, la policía eh, echándoles agua, eh, la policía secreta también les está tomando fotografías y demás. ¿Cómo actuáis ante este tipo de situaciones? ¿Cómo podéis garantizar que todo esto vaya bien? Pues la verdad es que bueno de eso se encargan supongo los de la comisión de legal, que siempre están ahí dando pro, eh, protección a... A las personas que sabemos que los de la marcha a Bruselas ya habían tenido problemas anteriormente, también en París, y bueno, no en cualquier caso parece que no nos lo están poniendo nada fácil, pero bueno, lo importante es que seguimos ahí creo que de momento está siendo un éxito ya el, el simple hecho de, de no rendirse. Comentabas hace unos minutos que citan el 15M en Madrid como una de las... de las bases de este de esta, de esta iniciativa pero sería también erróneo no creer que nace o que el quinto de octubre nace en Madrid o hasta qué punto eso es eso es verdad No, yo creo que había muchas razones para salir a la calle. Simplemente empezamos aquí, pero como podríamos haber empezado en cualquier otro sitio, en, en ningún momento nosotros nos llevamos ese. O sea, ha sido una una situación de un cúmulo de cosas ante esta crisis. Ha dado la casualidad de que en Madrid surgió esa acampada espontánea a partir de, de la noche del 15 de mayo. Y, y bueno, parece ser que eso ha servido de inspiración en otros sitios, pero está claro que hay muchísimos motivos para salir a la calle y para seguir protestando, y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Todos esperamos mucho de esta cita, obviamente, eh, no solo a nivel de movilización social, sino también, sobre todo, de, de los contenidos que puedan salir de todas las actividades que se lleven a cabo. ¿En qué punto se está trabajando en este momento en el Grupo de Economía al cual perteneces eh, de cara a la semana que viene? Bueno, eh, con respecto a, concretamente, nosotros como Grupo de Trabajo de Economía llevamos un par de semanas reuniéndonos para coordinar esta cuestión del 15 de octubre que nos parece esencial y, bueno, pues en estas dos reuniones eh, tenemos ya hechos unos, unos carteles y unos panfletos que ya están, están circulando por Internet, los hemos pasado a barrios también. Mañana a las 12 en la Plaza del Carmen nos reunimos para... ...para hacer una pegada de carteles por el centro... ir también eh, dando información a la gente por la calle... ...creemos que la, la difusión es lo más importante... ...y bueno, pues nuestro objetivo era un poco... ...intentar llegar a todo el mundo, de hecho... Los carteles, digamos que creo que son alrededor de unos 15 20 carteles distintos y cada uno está como dirigido a un sector de, de la población porque al final creemos que todas estas movilizaciones que está habiendo, hoy hay la manifestación contra la privatización del canal de Isabel II, Estos días las manifestaciones de los profesores por recortes en sanidad, recortes en educación también y creemos que al final es todo un cúmulo de, de cosas de una lucha que, que es en común para todo el mundo. O sea, Al final nos afecta a todos, entonces queremos intentar llegar a todos. Hay mucha gente, sabéis, que durante estos meses dan poco por muerto al movimiento, puesto que, que ya se acaba todo el tema de la acampada y... y muchos decimos esperar ¿no? porque hay días como el 15 de octubre que va a ser a nivel internacional vais a ver que... y sabemos que va a haber mucha gente que va a haber imágenes muy impactantes pero necesariamente tiene que salir de ahí un... unas propuestas claras y que den contenido y, y base al... al movimiento ¿estás de acuerdo que... que el 15 de octubre va a ser el... el acontecimiento que va un poco a dar argumentos al 15 mes para decir si seguimos vivos, seguimos aquí? Sí, es evidente que sí. Bueno, el 15M fue aquí todo un éxito y es cierto, como bien comentas, que hay mucha gente que da casi por muerto el movimiento. Últimamente se ha dejado ir bastante menos. Parece ser que desde que desde que la acampada dejó de existir los medios de comunicación de masas mmm, prácticamente se han olvidado de nosotros y entonces el objetivo un poco de este 15 de octubre es resurgir, decir, seguimos estando aquí, seguimos luchando porque... Eh, de todos los objetivos que teníamos, no, o sea lo cierto es que los políticos no, no nos han hecho caso en ninguno. Y con respecto a dotar de contenido, por supuesto que es importante. Al ser a nivel internacional, pues bueno, cada país tiene sus cosas. No es lo mismo lo que está pasando en Estados Unidos que lo que está pasando aquí, aunque en cierto modo, claro que está relacionado, pero las propuestas evidentemente no van a ser las mismas. Cada país tiene sus circunstancias. Y nosotros, bueno, hablo en nombre del Grupo de Trabajo de Economía de Sol, el día 15 de junio, si no recuerdo mal, sacamos una serie de propuestas abiertas consensuadas. Y bueno, seguimos trabajando en ese documento, hay algunos de ellos que, que hemos ampliado, hemos añadido un par de ellas nuevas y bueno, seguimos debatiendo y construyendo un poco el marco de, de lo que queremos que esto sea, aunque se nos acusa a veces de que son propuestas un poco a corto plazo, porque a largo plazo habría que pensar en otro sistema económico, pero bueno, ahí está el debate. Eh, hacía referencia en este momento a, a los medios de comunicación de masas, también a Estados Unidos, allí se está llevando a cabo pues una campada en Wall Street, que es el centro neurálgico de, de la Bolsa, y bueno, este acontecimiento tiene lugar en Bruselas, que es el centro neurálgico de la Unión Europea. ¿Crees que sí que los medios de comunicación de masas pues se harán eco de ello? ¿Qué, qué repercusiones políticas y de medios crees que puede tener? Bueno, sí es cierto que la acampada de Wall Street creo que sí, vamos, he visto imágenes bastante impactantes y ahora sí que empieza a tener un poco de, de repercusión y más en un país como Estados Unidos donde la verdad es que es, es complicado movilizar a la gente, es otra cultura mucho más individualista y entonces yo creo que simplemente el hecho de ver esas fotos en las que miles de personas han salido a la calle ya es suficiente y con respecto a Bruselas... Pues no sé muy bien la repercusión que tendrá que tendrá en medios. Por lo que cuentas por el tema de la policía y demás, mmm, me hace sospechar que igual van más por el lado de intentar criminalizar el movimiento que por extender nuestras propuestas. Sí, en esos casos cuando hay policía de por medio siempre los medios siempre van a, a, a trasladar ese mensaje, ¿verdad? Exactamente. Así que es contra eso parece que en los medios de comunicación de masa solamente se ven. Eh, las cosas relacionadas con la policía, pero realmente el trabajo que hay detrás, las asambleas, los grupos de trabajo que llevamos meses debatiendo en plazas, intentando construir un nuevo sistema, parece ser que eso no, no les importa. Solamente se fijan en aquello donde haya policía y haya mucho barullo y el resto da igual, pero el resto es realmente lo importante. Y volviendo a ese 15 de junio que mencionabas antes, una serie de propuestas consensuadas que salen del Grupo de Trabajo Economía Creo que no estaría de más recordar alguna de esas propuestas ya consensuadas para que empiece a quedar claro que, por lo menos a nivel económico, hay unas bases, algunas no sonarán, otras las sabremos de memoria, pero si está, no estaría de más que nos recordaras sobre qué bases trabajáis desde, desde ese día, desde mes, posterior a, al comienzo del 15 de mayo. Pues, por ejemplo, entre otras cosas abogamos porque eh, lo que hay que hacer es aumentar los ingresos fiscales y no reducir el gasto, porque reducir el gasto en épocas de crisis significa que, por ejemplo, muchos desempleados se van a quedar sin subsidios de desempleo. que va a haber recortes en educación y en sanidad que creo que son los pilares fundamentales de todo estado del bienestar y que bajo ningún concepto y además teniendo en cuenta que estamos por debajo de la media en gasto público tanto en sanidad como en educación con respecto al resto de europa no deberíamos jamás recortar ahí sino es más gastar más porque Eh, los gastos en, en sanidad y en educación en realidad no son gastos es una inversión de futuro entonces no sin embargo sí que habría que ir o sea este sistema es muy es muy regresivo el sistema fiscal que tenemos y lo que hay que hacer es aumentar los ingresos fiscales lo cual no quiere decir ahogar a los trabajadores o a las clases medias subiéndoles los impuestos sino ir a por las grandes fortunas de este país que por ahora se están escapando, por ejemplo con los paraísos fiscales, el tema de las cuentas bancarias en Suiza y todo eso. Hace nada, en septiembre hemos tenido hemos tenido una movilización en contra de, del fraude fiscal y de los paraísos fiscales. El G20 prometieron que, que iban a que iban a hacer todo lo posible por, por quitar esos paraísos fiscales y sin embargo sin embargo no han hecho absolutamente nada al respecto. Entonces Bueno, pues ahí estamos. Creemos que esto es muy importante. Se están yendo muchos, muchos miles de millones de euros en ese sentido. Se están evadiendo impuestos y con esa cantidad de dinero podríamos solucionar esos recortes en educación o en sanidad. Hacía referencia ahora a, eh, a las grandes fortunas. Una de las propuestas del candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, era pues el impuesto de patrimonio, que precisamente... Se ha aprobado y bueno no sé si esta sería la solución también para cubrir esos gastos de sanidad, educación o si, o si realmente el, el quid de la cuestión está en, en esa evasión fiscal. Bueno, la evasión fiscal realmente son muchos miles de millones de euros y por ahí se podría conseguir más, pero de todas formas la propuesta de Rubalcaba, o sea, el fallo está en quien la plantea. No nos da absolutamente ninguna credibilidad. que un señor cuyo partido es el mismo que quitó el impuesto del patrimonio y cuyo partido está en el gobierno, ahora diga que, que lo va a poner ahora de cara a las elecciones, que queda muy bonito y porque sabe que por ahí puede conseguir muchos votos. Pero realmente, eh, si tanto lo pensaban así, ¿por qué lo quitaron? ¿O ¿Por qué no? Llevan ocho años en el gobierno. Podrían haber hecho un montón de cosas y parece ser que no se les ha ocurrido absolutamente nada. Por lo tanto, no nos no genera ninguna confianza. Sí, parece mentira, ¿no? Escuchamos ayer cómo le, le decía Rajoy... Mucho de, decís en vuestro partido Que vais a, a sacar el dinero a bajar los impuestos ¿De dónde va a salir ese dinero? Nosotros lo tenemos claro De los bancos y de las grandes fortunas Decía Rubalcaba ¿no? eh, Pues una de dos O no lo va a cumplir O, o que, dónde han estado esas propuestas antes no Es lo que comentas tú Que la credibilidad en cualquier caso es cero Aunque la propuesta suene bien No lo va a cumplir Y más teniendo en cuenta que hace nada En cuestión de 15 días Han reformado la constitución Por orden de Merkel directamente y, eh, y en esa constitución que se ha, en esa reforma que se ha aprobado de la constitución, dice claramente que el pago de la deuda es prioridad absoluta, con lo cual está poniendo eh, a los bancos mucho antes que el gasto en educación o el gasto en sanidad, por lo tanto sus palabras no tienen ninguna validez. Hmm. Volviendo un poco a las movilizaciones que están teniendo lugar tanto en Wall Street como ahora mismo en Bruselas, eh, vemos que bueno el fondo de la crisis es más o menos el mismo en Estados Unidos y aquí en Europa, esa especulación, Eh, pero parece que se están dando soluciones distintas. Vemos que en la Reserva Federal de Estados Unidos eh, pues una de sus últimas me medidas fue inyectar dinero en la economía, mientras que aquí en Europa eh, el modus operandi sigue siendo la austeridad. Eh, pero el Banco Central Europeo se planteaba este, esta semana precisamente bajar los tipos de interés. Eh, ¿Cuál crees que podría ser el modelo a seguir ...como perteneciente al grupo de economía. Bueno, creemos que ni Estados Unidos ni la política del Banco Central Europeo... ...está claro que ninguno de los dos modelos son el modelo a seguir... ...aunque cada uno en su línea, pero representan el, el neoliberalismo más absoluto. Entonces, mmm, creemos que este sistema no se sostiene y ahora mismo se está viendo. O sea, si es que están totalmente perdidos. Se reúnen los ministros de finanzas y... Y es que ni siquiera ellos tienen tienen claro qué deben hacer y bueno, pues aquí en Europa se está especulando en el mercado secundario de deuda y el Banco Central Europeo compra deuda en ese mercado secundario a unos precios absolutamente desorbitados y aquí los únicos que gana es, es la gran, la gran banca, los, los grandes bancos, los grandes fondos de inversiones que están detrás de todo esto y con respecto a Estados Unidos… Bueno, ni que decir. Tiene que se ha hablado incluso de quiebra, ¿no? Del de, de sistema. Entonces, pues parece ser que las medidas que está tomando la Reserva Federal tampoco tienen nada. Realmente lo que pasa es que se les ha ido de las manos. O sea, realmente esos bancos que están especulando con la deuda, esos grandes bancos que son chinos, alemanes, estadounidenses, etcétera, están por encima del poder que tiene el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, con lo cual no saben muy bien cómo actuar y están muy perdidos. Hasta la fecha os habéis reunido con otros colectivos, tales como Take the Square o Democracia Real ya. De cara a preparar este encuentro del 15 de octubre, ¿qué nos puedes contar estas reuniones? ¿Hay muchos puntos coincidentes? ¿De qué se en esas reuniones? Bueno, pues con respecto a estas reuniones de, de coordinación que se han venido haciendo, creo que ha habido dos de ellas, bueno, pues se ha... Se ha acordado, se ha consensuado, por ejemplo, el, el lema global, porque luego, claro, dependiendo de las circunstancias de cada país, pues podemos elegir unos lemas u otros lemas, pero a nivel global se ha, se ha decidido, se ha acordado que sea unidos por el, por el cambio global. Y entonces, con respecto a la última reunión, se estuvo hablando de bueno del, del lugar exacto, de cómo se iba a desarrollar esa manifestación. Está consensuado que el recorrido sea decibeles a sol a las seis de la tarde, pero quieren repetir lo que se hizo el 19 j, si no recuerdo mal, y cuando vinieron las marchas el tema de, de que salgan columnas de cada uno de los barrios. Entonces. Como esto se propuso la semana pasada, eh, mañana domingo 9 de octubre a las 12 de la mañana han quedado en el, en el embarcadero del, del Retiro donde se compran los tickets de las barcas. para que los barrios que hoy sábado tenían asambleas lleven allí sus propuestas, acciones o lo que crean conveniente. Pero vamos, todo apunta a que ya algunos barrios lo han, lo han difundido vía Twitter, Facebook, etcétera, que van a salir marchas de, de cada uno de los barrios, y bueno, se quiere que sea una jornada lúdica y que no se, no se ciña simplemente a una, a una manifestación de cibeles a sol y ya está, sino que hagan más actividades. Nosotros como Grupo de Trabajo de Economía de Sol todavía no tenemos muy claro. Puede ser que hagamos algo, se habla también de hacer asambleas. Parece ser que mañana va a quedar más o menos, más o menos decidido. Así que unidos por el cambio global, será el eslogan el ¿no? de, de la pancarta. ¿Entiendo del movimiento en Madrid? No, no. a nivel internacional, a nivel internacional en internacional. todos los países. Sí. Y, y eh, además de, este, de estos detalles de, de si saldrán en columnas si, y... Siremos todos juntos. Eh, ¿Qué más falta por detallar a una semana vista del, del 15 de octubre? Bueno, la verdad es que estas reuniones han sido más de, de coordinación que de otra cosa, porque después ya, Democracia Real ya, ya es, tiene en su, en su página web una serie de, de detalles, de contenidos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se quiere es un poco sacar a la gente a la calle y hacer ver que que creemos que otro mundo es posible, que somos muchos y de muchas partes del mundo entero, que estamos unidos por una misma causa, que es que, que este sistema es injusto, que creemos que no se sostiene y que creemos que, que otra manera de, de otro sistema es posible y es por eso por lo que luchamos, por un sistema que nos represente más. Y a nivel de contenidos, pues nosotros mmm, vamos a entregar mañana una serie de folletos, hemos hecho unos carteles en los que pues, damos, por ejemplo, cifras concretas de... Eh, dinero que se ha dado, dinero público para rescatar a la banca y luego, bueno, cómo repercute todo esto en la sociedad, es decir, eh, todos los recortes que ha habido, en Madrid profesores despedidos, etcétera, etcétera, pero digamos que esto ya a nivel nuestro de como grupo de trabajo de economía, luego hay mucha gente trabajando por su cuenta y creemos que lo más importante es la difusión, o sea, por ahí proponen pues pasar los eventos de Facebook, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se trata un poco de eso, de... de concienciar a la gente de que esto es algo que nos afecta a todos y que podemos cambiarlo, tenemos muchos motivos para salir a la calle. De cara a, a este 15 de octubre, sí que es verdad que eh, todo nos este, esta situación nos afecta, nos afecta a todos, pero cada país europeo es, tiene sus propias singularidades. ¿Qué dificultades habéis tenido debido a esto en cuanto a la coordinación? Bueno, esto en realidad en cuanto a coordinación yo creo que, en común está ese sentimiento de que creemos que podemos hacer algo para cambiarlo y en común se ha puesto pues el tema de del lema ese unidos por el cambio global después creemos que efectivamente como comentas cada circunstancia de cada país es distinto por tanto No hay una necesidad de, de tener que coordinar. o sea Ya tenemos el lema principal, después cada uno explicará en la calle, igual que nosotros aquí explicamos los recortes que ha habido en España o cómo nos está afectando a nosotros en otros países. En Grecia, por ejemplo, supongo que tienen muchos, muchos motivos, tal y como está la situación, para salir a la calle. Pero, por ejemplo, eh, será también de valorar que, que participen gente de países en los que la crisis no está afectando tanto como, por ejemplo, en Alemania, O en Francia, que también tienen sus problemas y obviamente tienen sus cosas con que por las que protestar, pero que a lo mejor es de una forma más atenuada. Sí, por supuesto. O sea, es evidente que... que lo que les están ahogando a los griegos no es lo mismo que la situación que puedan tener los alemanes. Es evidente que el movimiento en Grecia va a ser mucho más numeroso que en Alemania, pero nos consta que también hay gente en Alemania que está disconforme con este sistema. Entonces, bueno, pues se trata de un poco difundirlo y ya sabiendo que en esos países que son dentro de lo malo, lo que mejor están, ahí también hay gente disconforme, pues es señal de que algo está pasando, algo no va bien. Pues si te parece, Cintia, te emplazamos ahora el tiempo de tertulia, empezaremos con, con este 15 de octubre y podrás exponer estos estos mismos puntos y bueno, confrontarlos con nuestros tertulianos y y bueno y dejar a nuestros oyentes pues las más opiniones posibles de este de este 15 de octubre que recordemos dentro de una semana y que se supone será uno de los grandes acontecimientos de este de este movimiento. Así que hacemos una pequeña pausa si os parece y empezamos con el tiempo de tertulia en Agora Pulp. you're dead but the world keeps spinning take a spin through the world you left it's getting dark a little too early are you missing the Y ya hemos llegado a nuestro tiempo de tertulia. Ya tenemos eh, aquí en la mesa al historiador Félix Rodríguez. Félix, buenas tardes. Rodrigo, Rodrigo perdón. Eh, Continúa con nosotros Celia y también se ha unido eh, García Montero, Luis García Montero. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y al otro lado del teléfono contamos ya con Josep Jover. Josep, Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de comenzar con la tertulia, ¿qué te parece si nos comentas eh, cómo, a, cómo está siendo ese documental hashtag Indignados que estáis rodando bajo, de la, bajo la dirección de Antoni Verdaguer y que produces tú? Bueno, yo de entrada os he de decir que estamos absolutamente sorprendidos por la buena acogida y las ganas de, de entrar y ayudar que, que hemos encontrado ...con toda la gente de Barcelona y de Madrid... ...la verdad es de que no puedo más... <ríe> ...a todo el mundo... ...su implicación en, en el... ...en el... Eh, ...documental... Sí. ...otra cosa curiosa... ...es de que... Eh, ...cuando... ...escuchas a la gente del documental... ...eh... ...hay 200 versiones de las acampadas... ...y 200 versiones del 15M... Uh -huh. eh, es como una cosa, como un reflejo como muy personal, ¿no? Y, y, y es absolutamente enriquecedor eh, ver que eh, desde personas de di diferentes ángulos han visto aquello que necesitaban en la imagen del CM uh -huh. eh, ¿De dónde surge la idea de rodar este documental? Bueno, eh, este día surge en Bruselas, Yo me entrevisto con una serie de eu eurodiputados por otro tema diferente del 15M, pero acabamos hablando del 15M. Uh -huh. Y me doy cuenta el absoluto analfabetismo que tienen de lo que está pasando en las plazas españolas. Uh -huh. Entonces yo le llego a decir a un eu eurodiputado del Partido Pirata que, que se venga a España porque sus piratas... sus piratas españoles están en la calle. Eh, al volver en el avión se me ocurrió hacer un vídeo, eh, un DVD, con una serie de entrevistas a la gente eh, para, para dárselos a los eurodiputados para que vean la gente lo que opinan. Eh, llegó Antonio Verdaguer por un tema profesional al despacho y salimos salimos con la idea de que de hacer un documental en serio sobre el 15M tan simple como eso <risa> eh, buenas tardes Josep te saludo también soy Fran perdón no he escuchado bien nada te saludaba también Josep que no te había saludado antes o me escuchas no. bien sí ahora mejor Bien, pues eh, quería lanzar a una pregunta doble Tanto a ti como a Félix Rodrigo Mora En el sentido de que en su última visita a la radio Félix comentaba que había un cierto vacío De, digamos, de registro documental De lo bueno que había en el 15M Que lo malo había salido a la luz en muchos medios de comunicación, etcétera Que se le había dado mucha cancha a lo malo Pero que lo bueno no se había sabido registrar correctamente Entonces, doble pregunta, piensa el que quiera de los dos Este documental viene a llenar no, ese vacío, es un camino. Voz, perdona, tengo interrupciones de voz. ¿Me podéis eh, volver a... os doy un fijo en mi Eh, De acuerdo, lo intentamos entonces en el fijo y mientras escuchamos a, a Félix. Te llamamos ahora. Bueno, para juzgar el documental tendría que verlo, claro, pero... Eh, respecto a lo que este amigo ha dicho antes hay una observación que hacer ¿no? que todo fenómeno, todo acontecimiento social puede ser visto individualmente y tiene tantas versiones como individuos participen ¿no? pero si queremos verlo como un fenómeno social tenemos que buscar la síntesis de su significado que va más allá de la experiencia individual ¿no? todos los acontecimientos históricos superan a los individuos que lo hacen. Eso explica que, que luego, muchos años después, se sigue debatiendo por qué sucedió lo que sucedió. Es decir, hacemos cosas históricamente consideradas que no comprendemos. Entonces, eso es una, una constante de la historia de la humanidad, ¿no? Y el 15 mes sigue en lo mismo, ¿no? Sigue siendo un fenómeno pues, que difícilmente entendemos, ¿no? Todavía, incluso, aunque está presentes, ¿no? Eh, el caso más clásico es la Guerra Civil. La Guerra Civil aquí a, a, se han escrito miles de libros y nuestro conocimiento de ella es todavía muy suficiente y la gente que participó en ella directamente pues aportaba cosas, pero limitadas. Bueno, esto es una, una constante de, de la mente humana, ¿no? Y, y Luis, como persona que ha escrito y, y ha leído, supongo, también acerca de este 15 de mayo, ¿qué opinión te merece lo que hasta ahora hay de contenido de, dentro del 15M? Creo que ha, que ha sido un fenómeno social con una uh, repercusión muy muy grande. Eh, en los días de, de acampada en la Plaza del Sol eh, yo tuve que hacer algunos viajes y me encontré con noticias en portada y en páginas tratadas ampliamente del 15M... ...pues en Estocolmo, por ejemplo... Eh, ...en México, el periódico La Jornada... ...le, le dedicó todo un monográfico... ...y algunas alguna de las veces que yo pasaba por la plaza... ...pues al centro de documentación... ...pues les dejaba algunos de los recortes... ...que me había encontrado en, en, mi, en mi viaje... Eh, ...ha tenido mucha repercusión... ...pues es un fenómeno eh, social... ...que necesitará tiempo... ...necesitará interpretación... ...trabajo de, de historiadores... Eh, ...no me cabe la, la menor duda... ...que también va a ser un fenómeno... ...que va a descansar en la memoria... ...de... ...de, de la gente... ...hay toda una generación... ...que yo creo que tendrá... ...dentro de su educación sentimental... ...el referente del 15M... ...habrá un acercamiento eh, literario... Eh, ...parecido a, al que pudo tener el mayo del 68... ...o algunos otros, otros movimientos... ...y, y dentro de, de, esa, de esa síntesis... ...pues cada uno tendrá su, sus propios recuerdos... ...con los recuerdos de todos... ...y con el análisis de los, de los datos... pues esperemos que los historiadores eh, vayan dando una versión objetiva eh, y que eh, el poder mediático que ha intentado sesgar la interpretación pues no perpetúe también los malos ojos con los que algunos políticos españoles y de la derecha han mirado este movimiento. ¿no? Cintia, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, lo comentaba un poco antes. Eh, el tema de los medios de comunicación está claro que, que no nos han sido favorables y, bueno, por suerte, ahora mismo hoy en día contamos con una serie de medios que hace unos años no nos habría sido posible, como son las redes sociales. Twitter, por ejemplo, fue muy importante. en esa gestación del movimiento 15M, el poder tener nuestra propia página web en tomalaplaza.net donde colgamos todos los comunicados para que luego no se pueda decir las cosas que no hemos dicho y no manipulen, pero bueno, aún así pues lo siguen haciendo mediante imágenes y... criminalizando el, el movimiento, como acostumbran a hacer. Entonces, bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Y por lo menos tenemos una radio y tenemos internet y tenemos unos medios de expresión, aunque está claro que los grandes medios de masa son los que más llegan a la gente. Creo que hemos recuperado ya la conexión con Josep. Josep, ¿nos oyes bien? Ahora mejor. Perfecto. Pues mira, te preguntaba anteriormente, y estamos debatiéndolo ahora mismo, si notabas que había cierto vacío de, de documentación, del 15M, de lo que el 15M estaba llevando a cabo, y si este documental, del que tú eres productor, viene un poco a intentar llenar ese ese vacío hasta ahora de, que podía haber de, de esas eh, propuestas que desde el 15M se están lanzando, de lo que realmente pasó en, en la Puerta del Sol de esos días, venís un poco a documentar un, un aspecto que ahora es mm, razonablemente ignorado, ¿no? los aspectos positivos de esos días. Eh, yo te diría que, que la gente que hemos entrevistado La gente que ha venido voluntariamente, unos eh, han explicado sus experiencias positivas, algunos también alguna experiencia negativa, pero básicamente eh, hay dos ideas eh, básicas. Una, que ha servido para enlazarse solidariamente con el resto de los ciudadanos, es decir, la gente entrevistada se sienten más ciudadanos, se sienten más responsables de su futuro como ciudadanos. Y, en segundo lugar, la gente entrevistada toma partido. Toma partido socialmente, aunque sean de ideologías muy diferentes. Es decir, hay gente que me han venido juntas que pertenecían a las dos puntas más extremas de, de lo que sería el arco ideológico y, en cambio, están en el, en el movimiento del 15M. Yo creo que es, este es un, un, una situación que cal, a, a será necesario analizar con, con mucho cuidado, porque mmm, el 15M ha logrado que se unan gente de diferentes ideologías para un fin común y no han necesitado ningún tipo de catalizador más que el propio 15M. Y eh, Josep cuál es el cuál es el objetivo de este documental, qué repercusión queréis que tengan los espectadores al verlo sencillamente que, que vean de que eh, se ha creado algo de una riqueza m, prácticamente infinita. Y eso lo han creado ellos, no, nosotros solo somos el, el vehículo que en unas pocas entrevistas intentamos reflejar lo que la gente es Ha hecho y ha visto. Eh, específicamente no hemos incluido ningún político y de la misma manera que tampoco hemos, eh, hemos introducido en eh, eh, entrevistas a ningún líder de comunicación de masas. Hay algunos periodistas, pero en, en su faceta de, de periodistas, de gente que estaba... ...acampada en el 15M. Eh, yo lo primero que te diría es de que, de que la gente eh, ha empezado a crear mecanismos... ...que son absolutamente novedosos y que además eh, deben ser frutos de, del análisis. Uh, un poco la, la idea del, del, uh, del uh, documental es la creación... ...vía Twitter, vía WhatsApp, vía uh, otras herramientas... ...de masas críticas de personas anónimas... ...que son lo, suficiente, lo suficientes y lo suficientemente bien, bien, suficiente bien preparados... ...para ese proyecto que uno de ellos ha puesto encima de la mesa... ...se pueda llegar a cumplir cuando un señor dice... Eh, hay que parar un desahucio en tal sitio y llegan 400 personas, eso hace tres años y era absolutamente impensable. Pues si te parece, Josep, si os parece a todos, después de, de sanar un poquito este documental, que creo se estrena el 4 de noviembre, ¿verdad? Nos había comentado otro día Sí, esta es Anthony. una cosa de que estamos haciendo el esfuerzo, porque la gente del cine no está muy acostumbrada... Hacer estos esfuerzos a trabajar súper contrarreloj. Nuestro idea sería eh, que se pudiera estrenar, lógicamente, eh, eh, opción absolutamente eh, Creative Commons sin ningún tipo de, de impedimento de licencia. Que se pudiera eh, eh, estrenar a las 11 de la noche del 4 de noviembre en todas las plazas que ha habido 15M que quisieran. Muy bien, pues eh, dicho eso, si te parece comenzamos con el primer punto que teníamos en nuestro en nuestra tertulia ese 15 de octubre que tenemos a una semana vista, del que ya nos ha hablado Cintia antes y si te parece empezamos contigo para que nos comentes un poco y os lo digo a todos, una reflexión que se me ocurre que el mundo no, no se cambia en un día, como ya hemos dicho muchas veces pero puede haber días como este que ayuden a, a cambiarlo no sé si Cintia empiezas tú y vamos comentando ese 15 de octubre Sí, está claro. Bueno, eh, cuando abandonamos en la acampada la Puerta del Sol había un cartel muy bonito, que yo creo que es bastante representativo, que decía no nos vamos, nos mudamos a tu conciencia. ¿no? Entonces es un poco eso. Primero tenemos que mentalizarnos todos de que hay un problema, de que no estamos contentos con lo que está pasando a nuestro alrededor. de que también, como decían antes, creemos que hay mucha gente bastante preparada dentro del movimiento, no somos cuatro, como dicen por ahí, hay gente muy preparada, gente con muchas ideas para sacar este mundo adelante y mucha ilusión, ¿no? que es lo más importante, entonces se trata un poco de, de concienciar a la gente de que a pesar de las noticias que nos van vendiendo todos los días de que hoy va a ser eh, peor que ayer y mañana será peor que hoy y parece que no hay solución y la única solución es recortar y recortar, bueno creemos que, que para nada es así, la solución no está en ahogar a los ciudadanos, sino que nosotros queremos otra cosa y creemos que otro mundo es posible, ¿no? Y entonces, evidentemente, es un objetivo muy ambicioso y muy a largo plazo, pero Lo primero es eso, la concienciación de cada uno para, para poder dar ese empujón y salir a las calles y decir no estoy contento con esto. Luis. Luis. Eh, me parece que eh, el, la energía, la rebeldía social ...que se ha ido escenificando a lo largo de estos meses en, en la calle... ...ha sido muy, muy importante. Eh, no solo hay motivos para protestar y para ponerse en marcha... ...sino que además eh, se están encontrando ocasiones... ...y se está con, consiguiendo uno de los mecanismos que tiene el sistema... Eh, ...para establecer sus corrientes de dominio... ...es precisamente el de desactivar a la gente... ...el decir que todo da igual... ...el decir que nada tiene importancia... ...y, y no es verdad... ...la gente ha aprendido a protestar... ...y a estar en la, en la calle... ...me parece que algunas de las protestas... ...que está habiendo cívicas últimamente... ...como la defensa de la educación pública en Madrid... ...pues tiene mucho que ver con esa energía... Eh, ...de en callejera, de rebeldía... Que, ...que se ha producido... ...y creo que tenemos motivos suficientes... ...primero... para protestar <coughs> por la manera en la que se está desarrollando el debate eh, político en torno a la crisis. Eh, que en Europa se esté desmantelando todo lo que se había conseguido durante años, eh, que eh, la crisis se quiera mm, solucionar Eh, ...con el abandono del Estado, de los servicios públicos... ...de los espacios comunes, de las inversiones sociales... ...esos recortes, que en el fondo son recortes de valores... ...más que recortes económicos... ...me parece que son un motivo para protestar... ...y después en la situación mundial... ...es que estamos viendo una globalización... Eh, ...marcada por una economía muy especulativa... ...que está abriendo todavía más las diferencias... ...entre los pobres y los ricos... ...que ha tenido incluso la canallada... ...cuando se estaba pensando en buscar dinero... ...que no se ha conseguido para paliar la pobreza... Ah, ...se han cometido canalladas... ...como convertir en materia de especulación... ...las materias de, de, de alimentos básicos... ...hacer que el precio del cereal, por ejemplo... ...suba el 20 o el 30% para especular con él en bolsa... ...pues en este sentido de la, especula de la globalización... ...creo que está muy bien que se haga una convocatoria... En la que me parece, ...a la que me parece que se han sumado ya más de 500 ciudades... Eh, ...y eso es muy importante, internacionalizar el movimiento... ...es otra cosa bien interesante. Félix. Eh, bueno, yo discrepo bastante. Antes en el documental se me olvidó decir una cosa... ...que es que el 15M necesita mucho más que documentales... ...necesita argumentos. Eh, la debilidad extrema argumental del 15M... ...no es más que un reflejo del colapso que ha padecido... La sociedad española en los últimos 30 años eh, ha dejado de pensar, se ha refugiado en la repetición de latiguillos y entonces, claro, no se puede pedir al 15M que sea diferente, ¿no? En ese sentido quería decir que no me parece correcto usar el término educación pública, es educación estatal, ¿no? el pueblo no la controla, la controla el Estado y sería conveniente puntualizar, ¿no? Entonces, si la educación eh, pública es la estatal, el ejército también sería público y la policía sería pública, ¿no? Yo entiendo que lo controla el Ministerio de Educación y no unas asambleas populares que establecieran una autogestión del saber y del conocimiento. Por lo demás, quería decir que para mí es triste ver que últimamente el 15M se concentra en ser una especie de sindicato, No veo por qué tiene que dedicarse únicamente a cuestiones económicas. Hay cuestiones mucho más importantes. Y dentro del asunto no veo por qué hay que eh, repetir el programa de la socialdemocracia. Lo que aquí se ha explicado no es ni más ni menos que el programa de la socialdemocracia. La socialdemocracia tiene dos programas. Cuando está en el gobierno, como el PSOE ahora, pues tiene lo que ha hecho. Pero cuando está en la oposición tiene lo que aquí se ha dicho. no tiene sentido insistir en las políticas neoliberales, cuando eso ya no existe realmente con la era Obama, todo eso ha pasado. Esto um, explica bien lo que decía antes, hay una falta de contenidos, hay una incomprensión, y en ese sentido yo emplazo al equipo de economía del 15M a hacer, como diría, una semana de debate en serio. Dejemos las frases rotundas, la demagogia, y pongámonos a investigar ...cuáles realmente eh, los problemas de la economía hoy. Porque claro, eh, o sea, la gente de la calle no es tonta... ...y cuando oye este discurso dice... ...bueno, ese discurso me lleva directamente a votar al PSOE... ...a votar a Izquierda Unida, ¿para qué voy a seguir en el 15M? Esto está destruyendo el 15M por falta de contenidos... ...por indiferenciación. Quería decir que yo tengo un libro que es este... ...que bueno, pues eh, animaría a que se lea... ...a que se lea porque es un panfleto, como digo yo... ...de 304 páginas donde creo... estudio la realidad económica desde la economía y no desde los dogmatismos socialdemócratas que se repiten y se repiten y se repiten y son falsos, ¿no? O sea, bueno, pues me parece que lo único que puedo hacer es eh, recomendar el libro. El libro se llama El girostatolátrico, repudio experiencial del estado de bienestar, eh, sacado por la editorial Maldecap. Eh, Josep, vamos primero contigo y después escuchamos a Luis y a Cintia. Sí, mira, hay una cosa in, importantísima, más allá de economía, es de que los ciudadanos han descubierto una arma de construcción masiva que es el 15M. Eh, y eso ya la tienen los ciudadanos en la mano. Discutiremos cuál es el programa, si es más socialdemócrata, menos socialdemócrata. Mm, mire, hay, y lo que he dicho antes, 200 eh, acampadas... En, en la entrevista de 100 personas, eh, pues sí es igual, sí es igual. Lo importante no es que seamos más o menos socialdemócratas. Lo importante es que asumamos entre, eh, entre todos, como conciencia colectiva, no el que unos señores nos digan qué hemos de hacer, es decir, ese paternalismo estatal del cual han vivido cómodamente los políticos, ...sino que los ciudadanos mmm, desarrollemos una estrategia, la asumamos y la cumplamos. La, la, el futuro inmediato, pero estoy hablando de pocos años vista... ...estará en una cosa que hemos empezado a intuir en el 15M... ...que son las, las estrategias en banco de sardinas. Es decir, el grupo asumirá que hay que pasar por un sitio y se pasará... ¿Eh? ...y los, um, los predicadores que hasta ahora han estado en todos los medios de comunicación... ...porque yo creo que si eh, de alguien más y peor habla el 15M de los políticos... ...son de los medios de comunicación. Eh, cualquier análisis que hagas de, eh, y cualquier entrevista sociológica que hagas... ...a la gente del 15M te habla peor de los medios de comunicación... que no de, de de la de la propia de de, de los propios políticos eh, esos predicadores de la nada que están intentando desde hace tiempo eh, decir lo que nos conviene a todos estos se les están acabando las horas y por alusiones al grupo de trabajo de economía antes eh, Félix Cintia. Eh, sí bueno decir que discrepo totalmente de lo que ha dicho Félix con el tema de que estamos vacíos de de contenido. Eh, el Grupo de Trabajo de Economía, como ya he explicado antes, sacó una serie de propuestas. Es cierto que esas propuestas están englobadas dentro del marco económico que tenemos actualmente, eh, pero también es cierto que más a largo plazo eh, creemos que Eso, eso simplemente Esas propuestas solamente son aplicables en un proceso de transición del capitalismo hacia otro sistema. Es decir, esas propuestas a largo plazo no valdrían. Estamos estudiando otro, otro tipo de modelo económico más a largo plazo y desde luego no creo para nada que sea demagogia ni que nosotros digamos lo que dice el PSOE. Vamos, mmm. si, si él lo cree así, de verdad le invito. Las asambleas de economía son los lunes a las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen ...a venir con nosotros y a debatir... ...pero le puedo asegurar que hay un montonazo de debates... ...de los distintos subgrupos de economía... ...ahora se está haciendo un debate sobre el tema del gasto público... ...y por ejemplo en el subgrupo de Relaciones Económicas Globales... ...que son los que tratan más a fondo este tema de la economía a largo plazo... ...fuera ya totalmente de este sistema en el que estamos... Eh, ...ellos hace poco han tenido una, una reunión por ejemplo... ...en la que hablan de soberanía alimentaria... ...de un nuevo modelo económico podría ser el de crecimiento... y ahí está abierto el debate entonces yo simplemente le invito a debatir y no a dejarse llevar por esas ideas que están que están difundiendo los los medios de masas y Luis qué opinión te merece que el 15 mes se centre en, tanto en la economía lo ves eh, parece, mm, necesario lo ves me, eh, me parece fundamental a, a la hora de hacer un análisis de la realidad Eh, creo que es muy pertinente salirse de la lógica Lo que dice el PSOE, lo que dice el PP Lo que dice el PP, lo que dice el PSOE eh, Y debatir los verdaderos problemas Y la economía eh, Uno mmm, de los puntos básicos Para conocer la, la realidad A mí me parece importante Cuando yo he asistido a, a algunas de las asambleas en la plaza Olavide, de Olavide, pues, por ejemplo, ha salido un profesional, eh, un inspector de Hacienda que ha hecho unos análisis sobre paraísos fiscales, unos análisis sobre determinadas estrategias de los bancos españoles más importantes, eh, cómo las empresas del IBEX 35 han estado trabajando con paraísos fiscales, etcétera, etcétera, que a mí me han enseñado mucho desde el conocimiento. Yo creo... ...que el descrédito es mala cosa... ...porque el pensamiento reaccionario... ...lo primero que ha querido es acabar... ...con la confianza de la gente... ...en el discurso emancipatorio... ...yo no creo que haya habido... ...un páramo intelectual en este tiempo... ...es verdad que los poderes tienen medios... ...para potenciar un tipo de cultura... ...pero he podido leer libros de economía... ...de economistas como Juan Torres... ...como Vicente Navarro... ...como Carlos Berzosa... ...como José Luis San Pedro... ...y como otra mucha gente... ...que da una versión bastante acertada... ...y bastante objetiva, me parece a mí... ...de lo que está ocurriendo en el mundo... ...después, bueno, cada cual tiene su... ...su eh, manera de pensar en la realidad... Y en este momento creo que se pueden confluir muchas sensibilidades. Eh, yo eh, soy muy partidario del Estado, por ejemplo, creo que si los ciudadanos alguna vez pueden organizarse y pueden hacerse libres es creando un espacio de convivencia que asegure las, las libertades individuales y, y estoy acostumbrado a ver que la mayoría del pensamiento reaccionario contemporáneo lo primero que ha querido es desacreditar las posibilidades del Estado. Eh, ...pero bueno, esa es mi opinión personal... Cuando hablo el, humildemente, in, eh, eh, no me invento un vocabulario, sino intento que la gente me entienda. Yo estoy hablando en un micrófono. Si a esto le llamo percha, nadie me va a entender, es un micrófono. Cuando hablo de educación pública, hablo de la educación organizada por un Estado eh, para que todos los ciudadanos tengan las mismas condiciones, ya sea su credo o ya sea su poder económico, distinto. Eh, lo prefiero enormemente a la educación pública. A la educación privada. Nunca, pensando en un ideal de perfección, me atrevería a meter en el mismo barco la educación pública, gratuita, al servicio de todos los ciudadanos y los colegios de pago al servicio de las religiones o al servicio de los ricos. Mm. Comentabas que en esas asambleas de, de economía, pues escuchaste voces muy interesantes que trataban sobre diversos temas. Eh, hace unos meses pudimos ver a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, en el foro social del retiro. Eh, recuerdo que en una tertulia que tuvimos en este mismo programa, Félix fue muy crítico con esto. Eh, no sé qué, qué opinión nos merece eso. Que voces eh, autorizadas, como el premio Nobel de Economía... Supongo que a Félix y a mí opiniones muy distintas. A mí, cuando estaba viendo las opiniones de Esperanza Aguirre, diciendo que cuatro niñatos, que cuatro idiotas, que cuatro desinformados, que llegara un economista de prestigio dando la razón a lo que se estaba haciendo, me pareció que fue un apoyo y un aliento de energía para la gente que estaba comprometiéndose eh, muy claro. ¿Qué opináis vosotros? Eh, bueno, yo concretamente... Sí, eh, adelante Josep y estamos contigo a la mi, mi, mi, además mi tiempo de estar con vosotros se me está acabando por otro tema de otras obligaciones mirad, el otro día se reía mucho cuando dije una frase en una conferencia que estuve dando eh, precisamente aquí en Madrid, yo dije eh, en broma, y medio en broma y medio en serio el flauta de hoy es el concejal de mañana es decir, lo que realmente es importante más que llegar a la solución es llegar a la discusión, es llegar a que en las calles se discuta de economía, porque todos aprenderemos de economía. Después ya encontraremos las soluciones. Uh -huh. ¿Eh? Muchas veces eh, mmm, nos ponemos trascendentes cuando realmente lo importante, lo verdaderamente importante, es que las personas que van a regir nuestros destinos eh, en los próximos años, hoy los podemos encontrar... en las calles, pero los podemos encontrar en el 15M. Y esto es extraordinariamente importante y extraordinariamente poco valorado, sobre todo por los estamentos que en este momento detentan el poder. Pues, Josep, gracias. Te agradecemos que hayas contestado a nuestra llamada. Eh, terminamos aquí la comunicación, sabemos que tienes más compromisos, así que muchas gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo, Josep. Continuamos Adiós. ahora con tu reacción, Cintia. Eh, sí, bueno, yo... Además, me toca bastante personalmente, puesto que yo soy estudiante de economía, estoy acabando la carrera este año. Para mí es todo un honor que vengan grandes economistas y más un premio Nobel de economía, un, un economista muy crítico. Esta mañana he estado en la Plaza de la Vida, precisamente, también con José Luis San Pedro. O sea, es todo un honor que este tipo de personas nos estén apoyando y animando a seguir ese camino. Lo cierto es que eh, yo llevo... implicada en el Grupo de Trabajo de Economía todo el verano y la verdad es que es como casi estar haciendo un máster de Economía. O sea, la verdad es que hay gente muy, muy válida, incluso un ex profesor mío, catedrático de la Complutense, como es Jorge Fonseca, también está con nosotros. Entonces, bueno, sabemos que somos minoría los economistas críticos, la economía heterodoxa, porque lo cierto es que en las facultades de Economía nos enseñan la economía neoclásica, que es poco aplicable a la a la realidad puesto que bueno sigue sí, una serie de supuestos que en la realidad no se cumplen entonces bueno está bien esto de oír estas voces que en, en sitios como la facultad sí que es cierto que hay hay profesores que piensan así pero pero son una minoría entonces para mí es todo un honor estar aprendiendo tanto de estos grandes profesionales pues sin dejar de lado este tema que está candente y conseguiremos eh, conversando ahora con vosotros se, secuela otro de los temas que vamos a hablar de los premios nobel así que si queréis bueno, solapar los dos y dar vuestra opinión también de lo que son los premios Nobel, que ahora mismo están entregándose estas semanas, es como hemos conocido algunos de los premios, pues vamos opinando ya de las dos cosas, así que vamos solapando las dos, eh, los dos temas. Félix, adelante. Bueno, siento no ser tan optimista respecto a la situación de la economía, ¿no? En realidad los economistas no tienen ni idea de nada, ¿no? Eso es el hecho cierto, ¿no? Y la prueba es que no tienen ni idea de cómo salir de la crisis actual, ¿no? Eh, entiendo que... Cuando se dice, por ejemplo, el gasto público, se debía decir el gasto estatal, ¿no? porque eh, esta confusión entre el Estado y el pueblo es una cosa propia del franquismo. El franquismo pretendía que el Estado absorbiera al pueblo. Yo entiendo que el Estado tiene eh, unas potencialidades absolutamente negativas. Aquí la guerra civil la hace el Estado, la hace el ejército. Toda forma de adoración por el Estado es una forma de militarismo, pero volvamos a la economía. Mm. No vale para nada repetir recetas de, de un tipo de socialdemocracia que, que es obsoleta. Eh, dejemos los, eh, las etiquetas. ¿Por qué no hacemos un estudio serio de la economía para el 15M? Un estudio que no sea meramente retórico, porque lo que está claro es que detrás de esto hay una corriente que quiere hacer del 15M simplemente un elemento para conseguir voto para la izquierda. Yo quiero romper este vínculo entre la izquierda, que ha sido la mayor defensora del capitalismo desde la muerte de Franco, el PSOE Izquierda Unida hoy son los mejores y mayores defensores que tiene el capitalismo en este país, y buscar una salida alternativa también al margen, al, ser, poder, al, al poder ser al margen de la gente que se considera profesional de la economía. Los premios Nobel son una broma pesada. ¿Qué, ¿Qué sabe Stiglitz de la economía? además de cobrar 30.000 euros por conferencia, eh, bueno, su economía la cuida muy bien, pero al resto de la gente, 30.000 dólares, me he equivocado. Entonces, eh, podríamos entrar dejando el academicismo a un lado, dejando las mentiras que enseñan en las facultades sobre economía y buscar la verdad popular sobre economía, la verdad popular que empieza por diferenciar entre el pueblo y el Estado. Insisto en que en mi libro lo he intentado y... Bueno, ha suscitado muchos conflictos, hay en internet muchos elementos críticos hacia el libro, pero hasta ahora nadie ha refutado el elemento decisivo, que es que ha habido un cambio en la era Obama, en la era del intervencionismo estatal, no la era del neoliberalismo y por lo tanto no tiene sentido seguir repitiendo cosas de hace 10 años, pero bueno, si el 15 me quiere convertirse en ...algo intelectualmente obsoleto por la presión de la izquierda en su interior... ...que lo quiere convertir simplemente en un tinglado para conseguir votos de cara al 20M... ...pues, pues eso a, a mi juicio es destruir el 15M, yo ya lo dije en mi texto... Por cierto, ...por cierto un texto que ahora se publicará como librito, Pensar el 15M... ...entiendo que hay que hacer una ruptura con la izquierda... ...para conseguir una vía revolucionaria que resuelva los problemas del país... ...apoyar a la izquierda es apoyar al partido en el gobierno... ...es asombroso tener que decir esto... ...y quien repite sus programas re repetirá el desastre... ...no solamente económico sino convivencial, moral, intelectual... ...el país está intelectualmente destruido... ...el PSOE en el poder ha destruido intelectualmente el país... ...lo ha destruido moralmente... ...ha creado toda una cultura de paniaguados y vividores... ...que no producen absolutamente nada... ...y esto es una cosa que, que... ...esto es un erial, esto es un páramo... ...entonces, negar todo esto, negar la realidad... ...y entonces, pues, el 15M se quedará convertido... ...en un pequeño grupito... ...de izquierdistas reaccionarios... ...que no será capaz de conectar... ...con los problemas fundamentales de la sociedad. Eh, hablaba Félix de presión de la izquierda... ...dentro del 15M, no sé hasta qué punto... ...estáis de acuerdo, Cintia, Luis, no sé... ...hasta qué punto podemos seguir hablando... ...de izquierdas o derechas... Bueno, a mí lo de hablar de izquierdas o derechas me da un poco de miedo porque me suena un poco y creo que a mucha gente le pasa igual a guerra civil y creo que es lo último que queremos aquí. Por tanto, bueno, decir con respecto a lo que ha dicho Félix eh, que para empezar nosotros no entendemos el Estado como está montado ahora mismo, para nada, o sea, no queremos un modelo donde el Estado controle todo y el Estado sea una minoría ciudadana como... como pasó en su día en los países mal llamados comunistas, porque eso no, no lleva absolutamente a nada, a más desigualdades y a lo mismo de siempre. Entonces, nosotros abogamos por la participación ciudadana y creo que es algo que en el 15M se, se pidió desde el primer día. Por ejemplo, nosotros eh, comentábamos en el grupo de economía, y va en una de nuestras propuestas, el tema de una banca pública, pero no una banca controlada por el Estado. Porque si al fin y al cabo el Estado van a seguir siendo los mismos, pues efectivamente, como dice Félix, esto no sirve para absolutamente nada. Sin una banca pública controlada por los ciudadanos, donde los ciudadanos sean realmente los que puedan, puedan controlar. O sea, el problema es que ahora mismo el poder no está en manos de los ciudadanos. Si el Estado realmente estuviese en manos de los ciudadanos, podríamos hablar de, de otro tipo de sociedad. Por otra parte, decir que las políticas del gobierno son de izquierdas me parece... <risas> me parece bastante equivocado porque creo que vamos yo la política económica del PSOE y la del PP la verdad es que no las diferencio porque son exactamente iguales y vienen dictadas desde Bruselas por tanto ya he dicho que no me gusta mucho hablar de esto de izquierdas y derechas porque creo que es hacer una una división un poco absurda si queréis pues eh, vale sí o sea evidentemente estamos más en la izquierda está claro pero eso no quiere decir que apoyemos ...a Izquierda Unida, o que habrá gente que sí, pero hay muchos que no lo hacemos... ...por tanto, no creo que se pueda decir que, que somos un grupito de reaccionarios y ya está... ...creo que hay gente detrás que está trabajando muy duro, yo lo veo día a día... ...y de verdad que sé que es la concepción que hay en la calle... ...porque es lo que están vendiendo los grandes medios de comunicación... ...pero de verdad que la gente que dice eso, yo les invitaría a acercarse a las asambleas... ...yo en el Grupo de Trabajo de Economía concretamente hay gente muy válida... ...gente que lleva trabajando muchos años... Y no es simplemente hemos cogido una frase y queremos repetir lo mismo que hace diez años para nada creemos en un sistema completamente distinto. Sí está eh, feliz muy muy sombrío y muy muy pesimista yo yo soy menos menos pesimista eh, espero feliz que si alguna vez eh, tienes un problema médico grave. Eh, acudas a un buen profesional, a un médico, un buen hospital y no te contentes con un curandero de pueblo. Eh, porque a veces los curanderos y el saber popular eh, dan sorpresas y es mejor ponerse en manos de alguien que haya estudiado en, un, en una de esas universidades que a ti te parecen tan, tan terroríficas. Eh, yo el concepto de Estado lo uno al concepto de ciudadano. El concepto de pueblo me parece que es una cosa más eh, romántica que ha tenido que ver en todos los populismos y en todo el pensamiento reaccionario del siglo XIX y del siglo XX. Eh, creo más en el concepto de, de ciudadano y es el que me preocupa y por eso yo no le tengo miedo a um, que haya una vinculación con la política. Eh, sería completamente eh, peligroso y absurdo ponerse en manos de un partido y renunciar. A la rebeldía, a la agitación callejera, al compromiso, a la participación diaria, porque no se trata de, de cumplir consignas de nadie, pero eh, también hay que ver, por ejemplo, que cuando vamos a detener un desahucio, bueno, pues hay una ley hipotecaria aprobada, hay partidos que... ...cuando se ha intentado promover un cambio de la ley hipotecaria... ...se han puesto de acuerdo para impedir el cambio de la ley hipotecaria... ...y hay otras posibilidades políticas... que desde el primer momento lo que han intentado es cambiar la ley hipotecaria, que es completamente injusta. Yo eh, eh, creo que el trabajo en la calle eh, debe eh, tener un apoyo también en, en el trabajo dentro de la política institucional. Y por lo que se refiere a los premios Nobel, eh, el premio Nobel es un premio que tiene eh, muchos intereses políticos, muchos intereses ideológicos, eh, ya hemos visto, por ejemplo, lo que significa que se le dé el premio Nobel a, a un señor como Obama, que después se ha especializado en... En ejecuciones selectivas, extrajudiciales, ¿no? Eh, eh, tiene mucho de, de política, eh, eso está claro. Entonces, frente a eso, eh, creo que la única situación, la, una, la única cuestión lógica es que cuando se le da a alguien que verdaderamente merece la pena, pues alegrarse. Y, y cuando se le da a alguien que es una estafa pues saber que, que, que es una estafa ha habido eh, apoyo a otros premios eh, otros premios nobles que han sido apoyo a gente que estaban llevando desde hace tiempo luchas populares eh, del mismo modo pues de vez en cuando le cae el premio nobel a un buen escritor a mí por ejemplo que le dieran el premio nobel a García Márquez o a Stimbes pues me parece estupendo mira una satisfacción se, lle se llevaron a autores que a mí me han hecho disfrutar mucho con sus libros no me creo cuando le dan el premio nobel a Obama o cuando se lo dan a uno de los economistas que ha sido la representación de la escuela de Chicago y, y eh, el laboratorio de lo que después se aplicó en el Chile de Pinochet o en la Inglaterra de Margaret Thatcher bueno estamos a diez minutos aproximadamente del final de nuestra tertulia tenemos pendiente Otro tema que no sé si conseguirá ponernos más de acuerdo en esta mesa No hay por qué, porque la conversación no. está muy bien también Y es y es muy natural y muy sana Se trata de la adhesión de, de España al escudo antimisiles de, de la OTAN eh, Aprobada, si no recuerdo si no mal, el pasado miércoles Zapatero lo, lo firmaba el pasado miércoles No sé qué opinión uh -huh. nos merece a, a los aquí presentes Esta adhesión de España al escudo antimisiles Bueno, el mundo de la política es el mundo de los programas Yo antes enlazando con lo que decía aquí hay unos programas de economía que son los del PSOE y los de Izquierda Unida. Tengo que insistir. Entonces el 15M tiene dos opciones: o aceptarlos con más o menos eh, de, frases. El PP no habla. Eh, de... Un momento, vamos a ver eh, no, aquí vamos el a también con el PP un sí, poco. Pero yo no te he cortado a ti. Bueno, eso entonces, no te estoy entonces, a hablando, eh... pero... entonces puesto que el peso ha sido el continuador del franquismo, ha sido la fuerza política que ha continuado. El, la función que desempeñó el franquismo durante 40 años entonces como yo creí en mi tiempo que el franquismo era el enemigo principal, ahora entiendo que la fuerza política que la ha continuado y que ha gestionado el capitalismo de una manera maravillosa, tiene que ser el blanco principal de ataque, es de sentido común ¿no? pero lo que quería decir es lo siguiente, aquí hay unos programas ¿por qué no eh, nos diferenciamos de ellos? o sea ¿qué vamos a convertir la política en eh, la economía en un populismo simplón o vamos a decir cosas que sean realmente convincentes porque son verdaderas. En el inicio de, de mi trabajo Pensar el 15M yo le, lo inicié con una frase de Cicerón que dice solo la verdad convence». Y esto es una cuestión importantísima. No olvidemos que el 15M ahora está en un momento de reflujo, está en un momento de retirada. Yo lo conozco bien desde que estuve, creo que lo conozco bien desde que estuve la última vez en esta radio, he estado en un acto eh, promovido por el 15M eh, en Oviedo y otro acto que, aunque no era promovido formalmente, lo era de facto en Tenerife. Estar en retroceso y de, de cara al 20M, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, lo del escudo antimisiles. ¿Quién ha metido a este país en la OTAN? Ni Franco se atrevió, también porque no le admitían. Lo ha hecho el SOE. Ha sido la izquierda quien ha metido a este país en la OTAN y ahora lo del escudo antimisiles es lo mismo de lo mismo. Por lo tanto, acabo manteniendo mi posición. ¿Por qué la Comisión de Economía del 15M no se deja de repetir lo que dice el profesor o el catedrático tal o pascual y no hacemos un debate serio durante unas jornadas, por ejemplo, de una semana, diez horas... El buscando la verdad de la economía y dejándonos de repetir son sonetes absurdos. Por ejemplo, aquí se ha citado a Vicente Navarro y se ha hablado mal de Obama, a mí me alucina. Todo el mundo sabe que Vicente Navarro fue uno de los consejeros que ayudó al Partido Demócrata, que es el de Obama, a hacer la reforma de la sanidad. Todo el mundo sabe que Vicente Navarro es un hombre muy vinculado al imperialismo norteamericano y a la socialdemocracia sueca. Hasta él lo dice en sus libros. Entonces, ¿cómo se pueden decir esas cosas? No? Vamos, yo creo que deberíamos ser consecuentes, ¿no? Si Obama es tan malo, y lo es, el Partido Demócrata que está detrás de él es responsable, y la gente que ha colaborado con el Partido Demócrata, como el señor Navarro, es responsable. ¿Alusiones, Luis? No, eh, yo creo que el problema del populismo es la falta de matices, eh, no distinguir eh, la diferencia que hay. Entre el pensamiento de Vicente Navarro y la política económica de Estados Unidos es eh, una falta de, de matices. Que él eh, haya colaborado en un momento determinado o que durante mucho tiempo haya sido militante del Partido Socialista en el exilio eh, no significa que ahora no tenga, por ejemplo, una opinión completamente distinta al Partido Socialista y una opinión combativa contra las políticas que se están que se están aplicando. Eh, estoy de acuerdo con Félix en que fue el Partido Socialista quien no el que metió vamos a matizar de todo no es el que el que el que metió a España en la OTAN a España la metió en la OTAN la UCD el Partido Socialista lo que hizo es decir que iba a sacar a España de la OTAN ...en unas elecciones para ganarse el voto de un país que entonces era muy pacifista... Eh, ...cuando consiguió el Gobierno engañar a ese país y decir que eh, no sacaba a España de la OTAN... ...y convocar un, un referéndum con la manipulación de todos los medios de comunicación a su servicio... ...para cambiar la opinión de ese país y mantener a España en la OTAN... Estoy completamente de acuerdo y en ese sentido eh, a mí me, me parece muy, muy triste eh, que España eh, esté apostando por la industria de armamento, esté apostando por, por en vez de por intentar democratizar las instituciones internacionales, por eh, afianzar la OTAN y afianzar las estructuras militares que hay. Bueno, como se ha hablado tanto de, de Izquierda Unida, también quiero decir aquí que Izquierda Unida se formó, se, se fundó eh, precisamente en el calor de, de los que combatían la permanencia de España en la, en la OTAN, que desde hace muchos años con, eh, participa en marchas de, de protesta contra la base militar de rota. ...y que sus representantes están teniendo una posición clarísima... Eh, ...clarísima de oposición eh, a, la, a, la, a la OTAN... ...que a veces hay contactos... ...bueno, porque a veces hay matices... ...para mí no es lo mismo el Zapatero... ...que estaba en las manifestaciones contra la permanencia de España... Eh, ...contra la participación de España en la guerra de Irak... ...lo utilizó como argumento electoral... pero estaba en contra de la participación de España y retiró las tropas y no tiene nada que ver con este zapatero involucrado en las intervenciones en Afganistán o apoyando el desarrollo de, de la política de escudos antimisiles en, de la OTAN en España. Cintia, y vamos terminando con este tiempo de tertulia. Bueno, con respecto al tema de esta inversión militar, me parece completamente absurda. Yo, particularmente, soy una persona que me considero pacifista, por lo tanto, siempre voy a estar en contra de esa financiación del ejército y nunca voy a apoyar cosas de ese estilo, y menos un ejército que sabemos que para lo único que sirve es para bombardear países tipo Libia, por ejemplo, como se ha hecho en Irak, etcétera, etcétera, y nos venden que nos quieren defender, no sabemos muy bien de quién, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, eh, nos y... quieren defender de los misiles que puedan llegar desde Irán o desde Corea del Norte, lo cual… <risa> Pero imagínate eso todavía tendría algún sentido si la OTAN hubiese renunciado a la utilización de armas de destrucción masiva. ...pero teniendo y generando armas de destrucción masiva... Es, eh, absurdo. ...es absurdo lo que lo que plantea... ...quería decir una cosa que se me ha olvidado... ...porque me ha he herido personalmente... Eh, ...cuando el presidente Zapatero... Eh, ...justificó esta medida... Eh, ...lo justificó diciendo... ...porque iba a crear muchos puestos de trabajo... ...en la Bahía de Cáceres... Mi, ...mil puestos de trabajo... ...o sea que en esta situación de crisis, de paro... Eh, el ...utilizar ese tipo de argumento demagógico... ...me pareció mm, especialmente estafador... Eh, porque mm, mm, eh, trabajo en la Bahía de Cádiz y yo tengo una casita en rota, se puede generar mucho invirtiendo en otros muchos proyectos. El gasto ingente militar que va a suponer esto no tiene nada que ver, responde a otros intereses que a los de crear trabajo en la Bahía de Cádiz. De hecho... Eh... Hablamos esta semana en el programa La Persiana de Ahora eh, sobre este tema y contamos con la participación de Cristóbal, que era que es participante en la Asociación Antimilitaristas en Acción, y nos comentaba que eh, al fin y al cabo esta promesa de que se iban a crear mil, mil cien empleos en la Bahía de Cádiz, eh, pues era falsa, porque hasta ahora eh, la base naval tampoco ha, ha ayudado a generar, a generar o a fomentar el empleo en esa zona. No sé. Bueno, y nada, lo, me repito en lo que ya he dicho, yo estoy en contra de todo el ejército y esto me parece, el tema de puestos de trabajo, algo completamente demagógico para ganar votos de cara al 20N, entonces no creo. Y luego, con respecto a respondiendo por alusiones a lo que dice Félix, ya que está tan empeñado en esa crítica al Grupo de Trabajo de Economía, pues yo le respondo. Con respecto a las jornadas de debate, eh, creo que el Grupo de Trabajo de Economía, según. Según nos, nos vienen felicitando en general por la cantidad de acciones y de propuestas que hemos hecho, eh, tenemos un montonazo de acciones. O sea, todos los domingos desde el verano, en, lo, en el retiro, cada domingo llevamos a alguien a hablar sobre un tema y no es a alguien, un catedrático al que escuchamos y ya está tipo meeting como les gusta tanto hacer a los partidos políticos, sino que esa persona habla y después se abre debate. O sea, que creo que está completamente invitado a asistir a los domingos en el retiro. Este domingo viene Eric Toussaint a hablar sobre el tema de la deuda. Después hemos hecho también jornadas, como por ejemplo Toma la Bolsa en apoyo a Wall Street, donde se hizo una jornada completa en la que se habló de, de sistemas financieros, de nuevos modelos económicos, etcétera, etcétera, donde vinieron expertos a hablar en el tema, pero después también la gente, por supuesto, puede opinar y puede dar su opinión. Entonces, me parece que Félix, por lo que comenta, no no se ha pasado mucho por allí, así que desde aquí le hago una invitación, porque desde luego que, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para llevar ese debate a la... A la calle. No se trata de escuchar a supuestos eruditos en economía y quedarnos al margen, sino de que todos participemos. Pues con esta invitación acabamos nuestro tiempo de tertulia. Gracias Luis, gracias, gracias Cintia y gracias, gracias. Félix gracias. por acudir a Agora Pulp y continuamos. Gracias a todos. Hay cosas que te debo Alguna canción Un corte de pelo Un baño de espuma Y echarte más de menos Si vuelvo a nacer Te busco sin duda Detrás de la luna Del amanecer Donde te desnudas Donde tengo las de perder Me quedaron cien cositas en el tintero sobraba papel camita de versos mirada de duda, pronóstico de cáncer en el cenicero y tú te diste cuenta sin mirar atrás que todas mis arterias precisan de aire, que todas las neuronas que vienen del mar gustosamente me conceden su baile, otra vez el significado ha sido equivocado las cosas que nunca Las camareras que alinea la receta de la madrugada. Cosas que nunca te dije que tú buscabas en mis bolsillos y no había nada. Por lo que enfermo y lo que curo, por lo que fumo, por lo que encarosa. Tienen la culpa que entre mis ropas siempre haya bragas. Que siempre voy a ras de cielo y me acuesto en el techo de la mañana. Cosas que nunca te dije. Al fin de cuentas son por las cosas porque te fuiste Por las cosas que nunca te dije A medio pulmón Hoy duermo en el suelo La televisión, un cuento de nada Se me escapa el tiempo y yo sigo tejiendo mi tela de araña Y ya no habrá más ¿Dónde estás que no te veo? de miedo, ni estatuas de sal, ni whisky sin ni gotas de leche que lleguen al techo. Tú querías oír cosas que nunca te dije, ni pienso decir. Están de otra forma en cada silencio, en cada muerte que sustento por ti. te diste cuenta sin mirar atrás Que todas mis arterias precisan de aire Que todas las neuronas que vienen del mar Gustosamente me conceden su baile Otra vez el significado ha sido equivocado Las cosas que nunca te dicen Son las camareras que alinean la receta de la madrugada Las cosas que nunca te dicen Que tú buscabas en mis bolsillos y no había nada Por lo que enfermo y lo que curo por que fumo por lo que encanta las que nunca te dije tienen la culpa que entre mi ropa siempre haya bragas que siempre voy a ras de cielo y me acuesto en el techo de la mañana las que nunca te dije que a fin de cuentas son por las cosas porque te fuiste por las cosas que nunca te dije Y hoy en nuestra agenda cultural tenemos a un invitado muy especial, es un músico que en algo menos de una hora estará tocando para el público madrileño en la sala Joy Slava, muy cerquita de aquí. Es un placer saludar a uno de esos artistas que inexplicablemente, y quién sabe si para bien, no ha terminado de llegar al gran público haciendo del boca a boca y del bar en bar su más exitosa campaña de marketing. Todo un artesano de la música y de las palabras. Es un placer saludar desde Agora Pulp a Carlos Chauén. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estás a punto de salir al escenario. Eh, ¿qué, está, ¿Qué estás haciendo en estos momentos previos al espectáculo? ¿Tienes algún tipo de ritual? Eh, no, ahora justamente estábamos probando un poco y he parado para hablar con ustedes y no, la verdad es que no tengo muchos rituales. He pasado esa época. Antes sí <risa> que tenía algunas manías de estas que ayuden a calmar la, la atención la psicológica. Pues, Carlos, es un placer saludarte desde Agora Pulp y queríamos aprovechar, ya que te tenemos con nosotros esta tarde, para que nos contaras cómo sí, has vivido tú... Y me muevo porque estoy perdiendo... Sí, te esperamos, estoy claro. Siendo... Tú nos dices. ¿Mejor ahora, ¿Bueno? Carlos? ¿Mejor? ¿Carlos? ¿Carlos? ¿Me, ¿me oís? Sí, perfectamente, sí. Carlos. Es que yo Cambio, ¿puedo? y hablamos en un minuto. Uh, vamos a ver, ¿me escuchas mejor ahora? A ver si me... Vamos a intentar retomar esa comunicación. Eh, mientras, pues, os recordamos que, que Carlos actúa hoy. ¿Dónde actúa, Fran? Se actúa, nada, creo que a las ocho y media está previsto que comience el, el concierto en la sala Yoyeslava, Recién llegadito hablábamos con él Esta mañana ha llegado a las cuatro y media y como nos comentaba, pues ha terminado de probar hace unos minutos y, y en cuanto termine de atendernos, pues básicamente pues, empezará a actuar para, para el público madrileño. Así conseguimos contactar con él y que nos conteste a un par de preguntas. ahora Sí, antes lo tenemos ya una vez más al otro lado del teléfono. Carlos, ¿nos escuchas mejor ahora? Ahora sí, perdón. Es que había un poco de jaleo aquí, perdón. Ya. No pasa nada. Te decíamos que queríamos aprovechar, ya que te tenemos esta tarde con, con nosotros, para que nos contaras cómo has vivido tú este fenómeno del, del 15M desde, desde Cádiz o desde donde sea que lo hayas vivido estos últimos meses. Bueno, pues como justamente está tocando, coincidiendo con, en fin, con las tantas manifestaciones que ha habido por toda España, pues he estado algún día en la de Madrid, en Salamanca, en Valladolid. Así que recuerda ahora. Y hombre, la iniciativa está claro y sin duda, como yo creo que la mayoría de la gente... Es claro que hay muchas reivindicaciones en las que todos estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que lo difícil una vez más será vehiculizar eso, en fin, para que llegue a buen puerto y para que muchas de esas solicitudes pues no se queden en agua de borraja, sino que sea un logro social, ¿no? Muchas... Lo difícil, pues, por difícil, en fin, por tanto intereses que hay, pero desde luego si la gente nos unimos y no desfallecemos, seguro que seguro que de ahí pues, sale algo bueno, ¿no? ...muchas veces se habla en la música... ...sobre sobre revolución, sobre sobre cambio... ...¿cómo pueden confluir... Eh, ...este movimiento u otros... ...y la música? Hombre, yo creo que el movimiento... ...puede influir, vamos, bueno, puede influir... ...puede afinar la música, yo creo que... ...bueno, como otras artes... ...pues, como que es algo en lo que, que siempre ha tratado... ...yo creo que la mayoría de las relaciones... ...tratan un poco de cambiar la realidad... ...o de cambiar el mundo... ...y en el fondo, la comunicación esencial... ...creo yo, de 15 meses que la realidad hay que cambiarla... y que además podemos cambiarle porque está en nuestras manos ¿no? entonces tú si sí eres de los que de los que piensan o quieren pensar que una canción que un que un abrazo puede cambiar el, el mundo que con buenos sentimientos con palabras se puede llegar muy lejos bueno el, a lo mejor el mundo es demasiado pero yo veo que cambiando un poquito al que a la persona que uno tiene enfrente pues como que es un primer paso al fin y al cabo digamos que lo que tenemos dentro en el fondo lo proyectamos fuera no entonces yo creo que el cambio más que un cambio enorme o algo que venga del exterior yo creo que la única posibilidad de cambios reales es que cada uno cambie interiormente Pues eh, Carlos, después de esta reflexión y ya para terminar eh, bueno ¿qué, qué, se va, ¿qué va a poder ver el público que asista a tu concierto esta noche? Bueno, básicamente hoy es la presentación del nuevo disco que estrenamos hoy y, y básicamente pues tocaremos esto del nuevo disco que se llama Respirar y en fin, con el que estoy muy lisonado y... Y tocaremos algunas canciones más de otros discos de atrás, claro. Y fundamentalmente, pues eso, presentar la nueva criatura, como se suele decir. Reactivar, has dicho que se llama, ¿verdad? Respirar. Ah, respirar, disculpa. <risa> pues, eh, Carlos, muchas gracias por contar con nosotros y atender a nuestra llamada justo antes de comenzar este, esta actuación en directo. Y te esperamos en una próxima ocasión aquí en Agora Pulp. Bueno, muy amable y gracias por todo. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Y terminamos esta agenda cultural y el programa de hoy con una adhesión muy especial a los indignados del mundo. Se trata nada más y nada menos que de los chicos de Radiohead, por los que en Pulp, ¿verdad María?, sentimos una predilección especial. Así es. Al respecto de las protestas que están teniendo lugar en Wall Street, el bajista de la banda, Colin Greenwood, ha, manda ha manifestado que si tenemos... Que si tenemos simpatía por la causa de los manifestantes, por supuesto, entiendo que la gente esté frustrada con Wall Street, cualquiera puede estarlo, especialmente después de que estas instituciones hayan sido salvadas con dinero de los contribuyentes. No creo que decir eso sea algo que despierte en ninguna controversia. Y su dos más dos son cinco. Despedimos esta tarde en Agora Pool Ha sido un placer pasar otro sábado más con todos vosotros. Gracias, María Taosa. Gracias, Fran. Y gracias Ricardo, que ha estado en la técnica. Un saludo y hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte a todos.